Y esto va para Jairo Cuellar y Alonso Reyes ¡Uba! Ya pasó la trágica jornada Hay de un amor que pudo ser eterno Y terminó sin gloria En mi pecho ya no queda nada Porque estoy matando hasta el recuerdo De aquella triste historia Pero sé que dejo en tu memoria Y el honor de ser un hombre bueno, pero sé que dejo en tu memoria, hay el honor de ser un hombre bueno. Tú te vas rodando por el mundo, como pluma de ave perseguida, que vaga en un desierto. Ya mi suerte está bien definida. ¿Tú qué vas a hacer en el futuro con tu destino incierto? de mi existencia y yo sigo siendo el trabajador que disipa con una canción el veneno de tu indiferencia oye rene batavita para que goces amor que tanto me jurabas no tenía la fuerza suficiente que tú me prometías porque una ilusión equivocada le cambió el destino de repente a tu vida y la mía como el sol que fue resplandeciente pero se apagó en un mediodía como el sol que fue resplandeciente pero se apagó en un mediodía en el mundo de te conformarás viendo perdida la dicha que buscaba. Seguirás viviendo de ilusiones, porque ya la suerte de tu vida está pronosticada. MULȚUMIT